Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. ¿Quiénes hacen periodismo? Es el libro que cuenta la experiencia de trabajadores y trabajadoras de prensa de medios comerciales y comunitarios. El coordinador editorial de esa obra, Darío Aranda, contó el trabajo en Radio Kermés. Se va a presentar vía bueno, Internet, vía Zoom, vía Facebook Live.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 A partir de hoy, abren en Santa Rosa bares y restaurantes. Uno de los dueños de Bruselas, Fernando Hernández, pidió en periodismo turno mañana que se respeten los protocolos. Pedirle a la gente que va a los locales gastronómicos que respete la, la disposición y el protocolo. Va a estar todo señalizado, los chicos en cada lugar o la gente de cada lugar, obviamente les va a ir esto. va a ser, eh, obviamente, de aprendizaje, mutuo, ¿no? Pero bueno, hay un, todo un protocolo bastante estricto Y la gente tiene que entender que, que hay que respetarlo porque digamos, el, el virus no desapareció y nos tenemos que ir eh, cuidando. Drogas y prohibicionismo en tiempos de pandemia se llamó el encuentro virtual que organizó la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Participó Ayelén Vitale que resumió el encuentro en su habitual columna Kermesera. Bueno, nos invitaron desde la Cátedra de Derecho Penal a hacer este ciclo de charlas virtuales. Fue el último, el quinto encuentro, fue el nuestro. Y estuvimos hablando un poco, el título de la charla era drogas y prohibicionismo en tiempos de pandemia. Entonces estuvimos haciendo un análisis ¿no? de, de, de la pandemia que nos atravesó a, a todos en, en diferentes aspectos y sobre todo en el activismo, porque comenzamos el año con la certeza de que este año la marihuana se iba a regular en Argentina y pasó lo que pasó. En su columna sobre libros y pestes en cuarentena, Damián Repeto trajo esta vez la tragedia de Edipo Rey. Sófocles, el dramaturgo griego, decía dramaturgo, es un error, el trágico griego, toma el mito de Edipo que todos más o menos conocemos a partir de la difusión del psicoanálisis, ¿no? Digamos esta obsesión del niño por la madre, que Freud decidió llamar complejo de Edipo. Bien, sí. Pero en el caso de Sófocles, eh, no es eso tanto lo que le interesa sino algo que tiene más que ver con nuestra columna. Porque la, una característica general de, de la tragedia, antes de, de empezar a hablar específicamente de Iporrey, es que la G, eh, se realizaba anualmente un concurso donde se exponían tragedias, se representaban distintas tragedias y la gente, por aclamación, proclamaba cuál era la, la ganadora del concurso de ese año. Ese era el método en el que se presentaban las tragedias al público. El Club General Belgrano relanzó su canal de YouTube, Belgrano TV. Jeremías Pantanali, el responsable del área audiovisual, contó que allí se abordarán cuestiones de actualidad y de la historia del Club de Villa Alonso. Queríamos invitar a todos a que nos sigan a través de este canal y por las redes sociales y sean partícipes del relanzamiento de Belgrano TV, que a partir de ahora empezará a tener de manera periódica contenidos originales. Radio Thank you.